¿Qué tal? como le va? Bien. Eh, falta poquito. Eh, apenas dos días para hacer campaña, eh, miércoles y jueves, y el viernes hay veda electoral. ¿Cómo, ¿Cómo estás atravesando estos últimos momentos? Bueno, eh, trabajando con intensidad, confiado que el Santa Roseño nos va a acompañar, y confiado que nos va a acompañar porque de alguna manera eh, coincide con nosotros en que eh, ha habido un municipio que no funciona. Entonces, este, eh, nosotros hemos iniciado nuestra campaña desde, desde los barrios hacia el centro de la ciudad y, bueno, hemos detectado este, la ausencia del municipio, hemos detectado que las calles no son regadas, que las calles de tierra no son mantenidas, que las calles de pavimento no son mantenidas, que los problemas de cloacas tienen una, una demora eh, eh, importante a veces o pérdida de agua en resolverse, que no hay mantenimiento de las cloacas, que hay problemas de, de, de inseguridad que no se han abordado entre el Ministerio de Seguridad y la, eh, y la Municipalidad, y que la empresa de colectivo, que es municipal, tampoco eh, resuelve los problemas de la gente que necesita to tomar el colectivo, porque, bueno, eh, hay un horarios picos que los colectivos no alcanzan, hay gente que, que, que no, no, no es transportada, eh, hay este, fa un faltante de 500 garitas, es decir, bueno, la gente este meritúa y, y también advierte que hay una concentración de la obra pública provincial, no municipal, provincial, en, en el centro de la ciudad de Santa Rosa y que, digamos, los barrios han sido dejados de lado en todo esto. Que además, digamos, si el, el municipio tiene el auxilio de provincia para hacer obra pública, en ciertos lugares debería estar más liberados para poder este hacer estas cosas en los barrios y, y esto no ha sucedido. Así que nosotros creemos que, que va a ser una elección, todas las elecciones son duras, todos, todos sabemos que, que, que va a ser una elección que creemos va a ser favorable a nosotros. Y todo esto, todo esto en un contexto económico de ajuste permanente que es la inflación, ¿no? Claro. Eh, la ciudad de Santa Rosa viene de alternancia en alternancia. Eh, después de, de lo que pasó con Tierno, bueno, asumiste vos, eh, vino la Rañaga eh, del PJ, eh vino Atolaguirre, ahora eh, eh ¿crees que el santarrosenseño va a hacer lo mismo el domingo? Bueno, yo creo que va a hacer va a hacer lo mismo y además, este, yo creo que va a haber alternancia en la ciudad de Santa Rosa este pero además Santa Rosa tiene un voto que hoy te acompaño mañana te acompaño, o acompaños sea, no hay un voto cautivo uh -huh. en la ciudad de Santa Rosa este el Santa roseño está está es exigente es exigente y además nadie es dueño de los votos y Santa Rosa yo lo he dicho hermano oportunidad también vota la, la moderación es una ciudad de moderación es una ciudad de convivencia y cuando cuando aparecen este dirigentes que no lo no tienen esas características, bueno, yo creo que nos los acompañan, ¿no? Te incluís dentro de los moderados vos. Toda la vida, toda la vida he sido un conciliador. Digo, como conocedor de la historia de la Argentina sé que la perpetua confrontación nos lleva inexorablemente al fracaso y, y digo, este, además por la gravedad de la situación que estamos pasando, porque, bueno, este pobreza como nunca, inflación, este falta de reservas, caída de la actividad económica y todo esto debería llevar a, a, a la dirigencia política a todos a decir, bueno, ¿cuál es una mesa de concertación para sacar el país adelante? Mm. Si esto no se da, eh, digo, me preocupa eh, que, que puedan escalar los antisistemas como consecuencia de que, yo lo he dicho más de una oportunidad, Hoy, con la democracia, no todos comen, no todos educan y no todos se curan, ¿no? Eh, Francisco, eh, ¿ves una elección polarizada entre vos y Dinápolis el domingo? no no Totalmente no polarizada, ¿sí? totalmente polarizada. En Santa Rosa, en elección, totalmente polarizada. Ah, la, la fuerza como Tierno, la izquierda, bueno, el Mofepa, que también presenta candidatos, ¿crees que no no va a mover el amperímetro, como se dice? Yo yo creo que no, ah. yo creo que no, este porque, digamos... Este, Las dos alternativas fuertes son esas, cuando hay dos alternativas fuertes son una contribución a la polarización, ¿no? Mm. Y, y en la previa se, se habló, se viene hablando de algún corte de boleta eh, que te va a favorecer a vos, eh, que dice que lo van a cortar a Dinápolis y van a quieren votar a, hasta a Silioto, eh, pero te quieren votar a vos también. Eh, ¿Esto lo notás? ¿Te lo han dicho en esa recorrida que haces por los sí, barrios? Sí, uno no, es no, eh, eh, no eso es una posibilidad que surgió después de la eh, surgió después de las este, de, de la interna eh, mm. que, que, que, que mucho muchos peronistas eh, paraba en la calle yo andaba caminando además permanentemente camino soy de poco y mucho caminar y me han manifestado esto digamos nosotros este, Tenemos expectativa de que, que vamos a hacer una buena elección, este, tanto a nivel provincial como a nivel este, local. Y bueno, ahora hay que seguir trabajando hasta el último momento y después esperar el resultado. Pero creo creo que eh, digamos las características que ha tenido este municipio, que, digamos, un municipio que, que mire, eh, no ha rendido cuentas al, al órgano de Contralor, ese primer intendente desde hay hay cuentas no rendía del año 2021, del 2022, del 2023. Digo, eh, Jorge rendía cuenta, era justicialista, este, eh Alcalá rendía cuenta, era justicialista, Torroba la radical rendía cuenta, la Rañada rendía cuenta, Toro rendía cuenta. Este es desde, desde que está el cuerpo de relatores que es el órgano el contralor, tiene uh -huh. hay una carencia de rendiciones de cuentas o sea esto eh, digamos esto es institucionalmente grave de hecho nuestros diputados nuestros concejales han hecho una denuncia de tipo penal hay que ver si prospera o no pero estaríamos digamos la pregunta es hay un incumplimiento pero después por qué no se rinde cuentas? usted imagínense con este proceso inflacionario empezada a revisar cuentas que tienen dos o tres años usted digamos, pierde la posibilidad de, de, de, de, de contralor. Entonces, si teníamos una, tra, una tradición de, de transparencia en la Municipalidad de Santa Rosa, hmm. ¿por qué se rompió? Por otro lado, mire, este usted recorre los barrios, que hay muchísimas quejas, falta de riego, calle, escasez de colectivo, pero por otro lado también las comisiones vecinales. vecinales han estado prácticamente ausentes. Esta una, era una ciudad que, que le había metido mucha pila al funcionamiento de las comisiones vecinales. Claro, usted tiene las comisiones vecinales, el, el intendente ve restringido si se quiere autoridad porque, digamos, es observado, se le exige. Bueno, hoy las comisiones vecinales están prácticamente ausentes. O sea, desde lo institucional, desde lo funcional, eh, a, a nosotros nos parece que es un municipio que, que digamos la gente no lo va a acompañar, que hay mucha... Mucha crítica más allá de las banderías políticas miren porque esto es así el Santa, el Santa Roseño hoy la gente que ha venido a Santa Rosa porque hay mucha gente vive de afuera mm. tiene esas características de convivencia además de una ciudad ordenada. Y esto nos está dando en este momento eh, francisco describiste bueno venís escribiendo eh, todo el déficit de la gestión de luciano di nápoli eh, bueno donde está fallando y todo eso eh, qué propondrías vos si sos has elegido eh, algunas propuestas decime en eh, las primeras medidas que claro, tomarías? lo que hay que hacer eh, lo primero que hay que hacer es lograr que el, el, el municipio reconstruir el municipio funcione o sea hay una falta de, de, de, de gestión dentro de la municipalidad y usted, uh -huh. entonces usted si, si usted dice bueno tengo 4 camiones destructores, debería haber cuatro. ¿Cuántos están funcionando? Uno y no sé si está funcionando hoy los cuatro. O sea, si hay un problema de cloaca, posiblemente eh, digamos estemos con un solo camioncito de los chicos para atender desde eh, digamos eh, el, el obrero de la construcción hasta hasta la de San Juan. Este, yo sé sea que los reclamo. Usted tiene dos camiones de bacheo con todo, hay temperatura para mantener el material. ¿Y cuánto están funcionando? Ninguno. Usted tiene nueve moto ¿Cuántas están funcionando 3 el, el, el equipamiento del leente de le su de la basura tiene un deterioro yo manifiesto los colectivos que se armó una empresa de colectivo se armó con una empresa de colectivo o colectivos que habían sido de baja lado de baja en el amba o sea que vinieron de, de otros lados bueno tal también al límite entonces usted lo que tiene que hacer es organizar el, el, este, el, el municipio para eh, uno recepciona muchas quejas del personal municipal, porque hay digamos un estilo de conducción que no se condice con el estilo que, que hemos tenido nosotros. Y en, entonces poner esa institución, que el municipio al servicio de los vecinos. Y el municipio tiene mucho mu, muchísimas áreas de las cuales ocuparse. Lo que hace falta es que el vecino se dé cuenta, o no lo va a transformar de la noche a la mañana, uh -huh todo un déficit en la ciudad de Santa Rosa. Pero importante que el vecino se dé cuenta que cada día está está mejor. O sea, hoy, eh, si uno le pregunta al intendente cuántas calles de pavimento hizo la municipalidad, y no le debe dar un promedio de más de 10 calles por por pavimento por, por año, cuando cualquier intendente del pasado hacíamos 50, 60. Claro, se lo hizo la provincia, no, se la hizo la provincia. La, la esto, casa, lo, claro. lo, esto lo ha hecho la la provincia, es mm. decir, descanso todo en lo que la inversión de la provincia. Y de, y además, inversiones que, que, que digamos no no, no, por ahí no se han hecho sin garantizar el, el, lo que está en su suelo, o Santa Rosa no se tiene serio problemas. Pues yo le digo, hay cosas que pueden esperar como la terminal, pero hay cosas que no pueden esperar como son placacas pluriales que, que es muy posible que la ciudad de santa rosa en soledad no pueda abordar todo bueno habrá que pedirle a la nación y a provincia que que, que contribuya hoy la situación de, de la ciudad de santa rosa es una situación endeble porque tuvimos 70 milímetros y tuvimos grave problema de agua y todo por, por, por falta de mantenimiento mm. de manera, ¿eh? salieron a, a limpiar los, los pluviales porque yo no veo los pluvialesequilibr hay que limpiarlo antes de la, de la lluvia no después de la lluvia entonces yo eh, me parece que hay mucho para hacer eh, el vecino lo sabe si no lo sabe y lo importante es que día a día a partir del próximo cambio de gobierno, estemos tenemos mejor ¿no? qué piensa hacer con los asentamientos bueno este este hay asentamiento en sectores privados y asentamientos en sectores este Y público yo, yo creo que hay que buscar una solución pero como diría el general dentro de la ley todo fuera de la ley nada no O sea que digamos no no eh, eh, también eh, eh, digamos eh, la consecuencia de, de, de una vivienda, una política eh, de vivienda que, que que hoy no puede resolver los, los problemas de los, los pamplones pero un déficit de 20 22.000 viviendas anotados en las viviendas sociales y qué capacidad de construcción tiene hoy eh, con el, el gobierno provincial del La Mil por año. Entonces, conclusión, tenemos un problema de vivienda que antes la provincia de La Pampa no tenía, que iba iba surfeando, si iba y lo iba sobrellevando este un problema de vida aquí que llegó para quedar ahora si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados lo que hace falta este digamos eh, eh, está, está bueno esto de ofrecer lotes pero hace falta también la presencia del banco de la pampa concreto este que, que habilite eh, ser pagado porque, mm. digamos este eh, y en el mundo de las viviendas se pagan a treinta, treinta y años. Usted tiene acá una hora 18 para ir a comprar un, una licuadora, pero si usted tiene que comprar vivienda, prácticamente tiene que ir con la plata contada. Estamos a contramano de lo que pasa en el mundo. Bueno, me parece que es importante, porque además hay otra cosa, la construcción de vivienda eh, genera este eh, mucha mano de obra en forma inmediata, y, y, y entonces no usted no solamente resuelve el problema de la vivienda, sino que también... Eh, pone en marcha eh, mano de obra que hoy está eh, en parte oso, ociosa en un momento de que este bueno eh, los salarios están siendo eh, erosionados, los propistas están con serio problema y los jubilados ni les cuento. ¿no? Ah, eh, Francisco, eh, esa frase me quedó sonando dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada, eh, sobre los asentamientos. ¿Qué significa que si usted es intendente... ¿No va a permitir eso? lo va a desalojar? Sí, significa que, que, que, significa que hay que este, eh, conciliar y significa que hay que buscar este, una, eh, una salida a eso. Por supuesto, yo tengo un estilo que es el permanente diálogo, pero me parece que o, eh, si eso se generaliza en la provincia de La Pampa, estamos en serio problema, tanto en lugares públicos como en lugares privados. Entonces, lo que hace falta es, bueno, ir, conversar, buscar una solución, a ver cómo... porque eso, eh, eso eh, es un problema que apareció en los últimos años, no era una característica de la provincia de La Pampa, ni forma parte de la historia de la provincia de La Pampa. Entonces, bueno, está, son asentamientos acotados... En la... Y yo los he recibido a ellos en, en la cámara que me han ido mm. a plantear este, bueno que la posibilidad de, de, de lo que se les regal sino de poder construir su casa bueno a mí me parece que, que, que hay que buscar la, la manera de, de solucionar algo que se ha hecho presente en, en, en la ciudad de santa Rosa y que desde mi punto de vista este hay, hay que ver cómo a partir del diálogo se puede buscar una solución para toda esa gente ¿no? pero además esto es digamos también la consecuencia de un fracaso de una política de vivienda no la es así si usted tiene un déficit de 20.000 viviendas bueno, la pregunta que yo le hago es cómo lo va a resolver con 1.000 casas por año o sea, cuando usted entrega 1.000 ya tiene 22.000, cuando entrega las otras 1.000 tiene 24.000 de, de, de déficit, entonces si usted el, el accionar del Estado o la política de vivienda del Estado sirvió en un momento para ir cubriendo este, el déficit y hoy no sirve, porque no nos preguntamos qué otra herramienta tenemos o cómo conciliamos el ahorro público y el, el, el sector público y el ahorro del sector privado y podemos eh, iniciar un proceso virtuoso de construcción de vivienda y de generación de, de mano de obra, ¿no? Francisco, eh, no sé si quedó algo que nos quiera comentar, decir, si no, gracias por estos minutos. No, no, gracias a ustedes. Nos estaremos viendo el domingo.